Segundo bloque de Laura, y como adelantábamos nos visita ahora Carlos Ferrari titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Bahía Blanca. Buenas tardes Carlos cómo estás tanto tal, tiempo un, un gusto, gusto tenerte de vuelta. Buenas tardes un gusto no el gusto es mío gracias por la invitación. No por favor bueno recordar que estuviste en el en nuestro primer programa y hablamos del sí, industricidio así que vamos a seguir un poquito en ese tema me parece. Ahora se suma el pimicidio. El pimicidio sí. Eh, me imagino que como muchos argentinos y argentinas estás esperanzado por un lado por los resultados de las PASO del domingo, pero lo, por otra parte eh, preocupado, digamos, por lo que está pasando con la situación económica que se agrava y de manera crecientemente justamente luego de esos resultados. ¿Qué, qué análisis tenés o cómo viviste estos días, domingo, lunes, martes, miércoles, tan vertiginosos? Bueno, sí, fueron muy vertiginosos, de incertidumbre también. Este, digo porque antes del proceso electoral, el día viernes y sábado, hubo una operación de los grandes grupos económicos y los grandes medios de prensa con el gobierno. Hasta Wall Street se pronunció que iba a haber una paridad. Claro. Este, y, y distintos diarios internacionales también. Bueno, se armó toda esa historia... Este, los encuestadores daban una diferencia de cuatro o cinco puntos, y en concreto después eh, el acto eleccionario, el acto eleccionario el demostró la voluntad popular de un fuerte rechazo al modelo neoliberal de Mauricio Macri. Digo esto porque en todo el país fue arrasador el rechazo al modelo de Macri. Eh, no a, a esta devastación, no a, esta, a este modelo de exterminio, porque siguen cayendo empresas todos los días. Hoy se puede citar Fiat y la empresa de camiones, también suspendió, despide 400 empleados. Y así se sigue sumando todos los días, más casi 50 pymes por día, toda la economía dolarizada. Así que creo que en principio hay un rechazo total de la sociedad. Claro. Tal es así que todo el mapa de la República Argentina casi tomó el color de un sector amplio de la oposición, que plantea otro modelo y otro país. Claro, antes de que llegues comentábamos que con la excepción de Córdoba y de Capital Federal de la Ciudad Autónoma, todo el mapa quedó pintado de celeste, cuando en las PASO de 2015 y también en 2017 la tendencia había sido al revés. A ver, eh, fue eh, en, en todo el país, fue arrayador. De todos modos, Capital Federal y Córdoba, el porcentaje que sacaron fue muy por debajo, de lo que habían sacado el 2015 y 2017. Claro, se acortó la ¿sí? distancia. ¿Sí? Y en capital corre en riesgo que la RETA no quiere llegar a un balotaje, porque tiene que superar 50 más 1 para ganar la gobernación. Pero bueno, eso está por verse. De todos modos, eh, vuelvo, eh, la voluntad popular rechazó este modelo de hambre del presidente Macri. Y bueno, y en concreto, después lo que pasó el día domingo, con el anuncio presidencial y como candidato, y el día lunes como candidato y presidente de la nación, que llama la atención un poco y observa a los votantes que no votaron la continuidad del modelo, no, Digo, eh, no haciéndose cargo de esta situación. Porque el lunes ocurrió algo terrible, ocurrió algo tremendo. Producto del manejo que hicieron el Banco Central y el propio gobierno que esperaron hasta último momento. Para intervenir y controlar. Claro, fue como si fuera un, voto, un castigo al voto que votó en contra del modelo. Digo, se devaluó la moneda y aumentó el dólar un 30%. ¿Hoy por hoy eh, nuestro país tiene la autonomía política para intervenir a través de, de, la, de la venta de dólares para controlar el precio? ¿O tiene que pedir sí o sí una eh, autorización al Fondo Monetario Internacional? Porque eso es algo que no, no queda del todo claro. A ver, eso depende de la voluntad política. Este gobierno, sin lugar a dudas que la decisión la toma el Fondo Monetario. Están totalmente ligados y entregados. ¿Eso está claro? Sí. Bueno, pues es una decisión política. ¿Sí? Pero bueno, ahora este 30% de devaluación lo sufren todos, ¿eh? los jubilados, los desocupados, los trabajadores. Se achicó los ingresos de todos los ciudadanos de la República, un 30%, y eso no vuelve atrás. Claro. Hoy el riesgo país llegó a 1.900 puntos, ¿sí? eso no vuelve atrás. La economía está totalmente dolarizada porque este gobierno dolarizó la economía. Salvo los ingresos de la población que se ingresa. Claro, sí. sí. Asimétricamente. O sea, es un modelo totalmente perverso. Perverso este y malicioso, sin duda. Porque nunca se produjo. Es mayor la crisis ahora que en el 2001. Estoy hablando de la época del, Me del gobierno de Menem y del doctor de la Rúa. Mucho peor ahora. Porque están desapareciendo empresas con 60, 70, 70, 80 años claro, en el país. Sí, sí. Sané, la podemos citar, y así muchísimas empresas. Sí, empresas que, que, que se ha escuchado todos estos años, yo pasé el Rodrigazo, yo pasé el 2001, pasé la hiperinflación de Alfonsín, y ahora con Macri me llegó al final, es verdad. Son Bueno, acá en Bahía Blanca tenemos varias empresas sí, eh, sí. icónicas de la identidad baidense que han desaparecido pues, también, y no, no parece que amaine esto. En los, en, los, en, los, en los tres años y medio de gobierno de Macri, Cerraron 19.300 empresas, más de 200.000 puestos de trabajo perdidos. Existe, de hecho, la flexibilización laboral. Claro. Y esto va en contra del trabajador PIB. ¿Por qué? Porque cada vez el salario tiene menos poder adquisitivo, se ajusta hacia abajo, ¿sí? y nosotros vivimos del desarrollo del mercado interno cuando hay poder de consumo. Cosa que este gobierno enfrió totalmente la economía, endeudó al país hay fuga de divisas permanentemente, lo que ingresó del Fondo Monetario fue lo que se fugó, se deben mil millones de dólares, digo una dependencia total, este, y hoy lanza una serie de medidas, y aparte pidiendo perdón y disculpas, porque creo que estaba, había descansado mal el día Eso luna. dijo, que estaba mal dormido el lunes y eh, que por eso... La estuvo... verdad que cuando escucho todo eso parece que estuviera viendo una película, en serio, digo porque es el presidente de la nación. Sí, la verdad que es difícil... Eh tratar de entender qué pasa en su cabeza si es una persona que no si está desbordada por lo que está pasando o si si lo está haciendo a propósito que es lo que a algunos Yo nos queda la duda a veces creo que estos síntomas son síntomas de psicopatismo por un lado y por otro lado bueno hay hay hay una serie de, de cuestiones que porque macri lo dijo de, con el escritor vergallosas hace dos o tres meses atrás en una reunión con él, en una de las cumbres creo que del G20, uh -huh. si no me equivoco en Buenos Aires, cuando Vargas Llosa le pregunta si usted es reelecto qué que va a ser claro, dijo que va a ir en la misma dirección pero más rápido, a fondo entonces el anuncio de hoy que es mero un paliativo que no resuelve problema para nada de la situación de la gente, empeora y de las pymes con el financiamiento que da, es imposible porque las pymes quedan atadas de pie y mano y no tienen poder de venta, a ver No solo no mejora... Empeora. empeora. Sí, empeora la situación. Así que, bueno, eh, todo esto, y, pero esto es todo un anuncio electoral para poder cómo se puede ver, cómo puede ser reelegido en octubre. digo Y después cómo continúa. Claro. Continúa con el plan de exterminio, con el plan de devastación que llevaron adelante estos tres años y medio. Las pruebas están. La tasa de interés ayer cerró al 75% sí y se habla se habla se habla de un dólar de un dólar eh, mayorista de 70 pesos no se sabe cuánto puede llegar no hay porque nadie nadie esperaba una devaluación del 30% que se provocó que claro. fue provocada ¿eh? lo que pasa es que al continuarse esta misma política económica que ha logrado la depreciación depreciación del peso parece que el, el dólar nunca va fuera a tener techo porque uno podría atravesar una crisis y estabilizar la economía de alguna manera. Pero es como si te cortás y dejas que siga saliendo la sangre. esto A mí me, me da esa sensación. No y de hoy parece una curita para alguien que le, le dieron una puntada no, con un no cuchillo. Porque se hablaba que, que con el Fondo Monetario se había fijado que no se podía superar los 51 pesos. Claro, es cierto. ¿sí? Las bandas, el régimen de bandas cambiarias. De de 43 a 51 pesos. Sin embargo, llegó a 65 pesos y se mantiene 58 59. Y no se intervinió. Y no se intervino en nada. O sea, hay un preacuerdo con el Fondo Monetario, con todo el sistema financiero internacional y el sistema financiero especulativo en la Argentina que llevan a esta situación y el gobierno que es parte de esto. O sea, por eso digo, este, yo creo que el presidente tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que buscar de apaciguar toda esta situación, de, de buscar la transición que queda de estos meses para la entrega del poder, porque también suspendió el aumento de los combustibles por 90 días, hasta el mes de noviembre. Claro. Vaya la casualidad. Hasta el balotaje. Entonces, entonces, yo creo que deja una bomba de tiempo para desactivar el próximo gobierno que tome. Aún el mismo que se llega a ser reelegido. claro Por lo visto, pareciera que no, porque ampliamente fue rechazado por un 15, un 17%, en otras provincias hasta un 20% de rechazo al modelo de Macri, ¿sí? En todas las provincias, en todas, en todas. Y en las dos que ganaron bajaron 20 claro. puntos ¿eh? en, ambos, en ambos lugares, incluso, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en, en Córdoba. Incluso el, el voto del campo le dio un poco la espalda, tampoco... Vamos a decir que el, el, ese complejo que es el campo que, que se hizo kirchnerista, no vamos a decir eso, pero sí que hay un voto castigo del campo eh, al macrismo eh, y eso se ve también que perdió en Entre Ríos, perdió en Santa Fe y bueno y en Mendoza. Que, lo que pasa es que el productor agropecuario, el productor pyme, chico sí. agropecuario, tiene serios problemas, serios problemas para entrega, serios problemas de los insumos, ¿eh? los insumos están todos dolarizados, sí y bueno... Eh, no tienen rentabilidad. Hoy las empresas no son rentables, pero hoy peor, con esta volatilidad que hay, no tenemos este, precios de referencia. Las empresas automotrices, muchas marcas no están vendiendo automóviles, eh, hay productos que no se están vendiendo, eh, comienza la especulación. Ayer los alimentos aumentaron un 20%, por eso digo, ahora eh, eh, no retrotrajo el dólar a 46 pesos, ¿eh? Claro. No, no, no, se pone a llorar, me pide un manto de silencio, discúlpeme, perdónenme... Hay posibilidades de polo... retrotraer el valor del dólar, porque acá parece como que, que hubiera... decisiones políticas, la, la economía es política, no la economía neoliberal que ellos implementan, la economía del libre mercado. El libre mercado no resuelve el problema de los pueblos. No, no en eso, resuelve, en eso no resuelve... estamos de acuerdo, pero yo tengo, tengo la sensación, digamos, de que con el nivel de depreciación del peso, digamos... Es muy feo decir esto, pero parece que el peso estuviera barato. Eh, digo, que al no tener techo el dólar, que puede seguir subiendo, ¿cómo lográs de una manera realística mantener el valor del peso? Pareciera como que o lo dejás flotar y vayas a ver hasta dónde va, que parece que no tiene techo, o que lo mantenés artificialmente y eh, gatillas las, las reservas del central, que también podría ser otra estrategia en esto que se dice de, tanto de dejar una bomba de tiempo, ¿no? Dilapidar que ya es lo que se viene haciendo con los préstamos. Bueno, en primer lugar hay que desdolarizar la economía. Todas las tarifas, los combustibles, todo está dolarizado. Eso hay que desdolarizarlo y especificarlo, porque nuestros servicios son impesos. Primero que nada hay que hacer eso, ¿eh? yo digo, ¿sí? porque es inviable esta situación. Las tarifas públicas de luz, gas y agua son confiscatorias. Confiscatorias. Las únicos acá que han tenido rentabilidad estos tres años y medio son las empresas mineras, las empresas, las compañías de energía, claro. todas, todas, y el sistema financiero especulativo, que ganó cifras ideales. ¿sí? Y después, algo que es vergonzante e indignante, ver cómo los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, el 64% de sus capitales, que tienen buenos pesos ahorrados, en dólares y todo, están fuera del país Claro. aún sí. el propio presidente y ganaron con la devaluación de estos tres días claro, entonces hay un grado de, de perversidad en este modelo, sin lugar a dudas es un modelo, no es un modelo equivocado es un modelo bien ideado es un modelo que lo planteaba Martínez de Hoz en el año 76 con el proceso de la dictadura militar igual, un modelo agroexportador Este gobierno no habla de la industria, no, nunca nombró lo que es la palabra industria. Habla del gran supermercado del mundo. El supermercado del mundo son las góndolas para vender mercadería que yo compro, que ingresa. ¿Sí? El libre mercado. Abrieron las importaciones en todo. Destruyeron toda la industria nacional. Por eso que hablamos de industricidio y de primicidio. Esto, un país así como Argentina, que tiene tanto desarrollo de mano de obra, de, de conocimiento y, y, y, y, y de evolución empresaria sí. es inviable, totalmente inviable. Y las pymes, dentro de este escenario, por eso que hablo que es de, de, de devastación y exterminio, es imposible que sobrevivan. Imposible. La tasa tributaria, este, que sigue siendo altamente regresiva, la presión fiscal que es confiscatoria, este plan que ahora da el gobierno a 10 años, sí. el pyme que se mete ahí. Queda claro. acorralado, atado de pie y mano, porque aparte no tiene mercado para poderse desarrollar. Claro, no, no va a tener a quién venderle. Nada, por lo menos hasta que no nada, haya un cambio nada, político nada. efectivo. Y todos lo, los créditos suba que el gobierno prometió que iba a ayudar. La gente está desesperada porque pierde las propiedades y los vehículos. hay claro. aumentó al por ciento los cheques rechazados. Las tarjetas de crédito que están el 50% bloqueadas, todas porque ya no tienen capacidad ni de pago ni de compra. ¿eh? Digo así. Y, y así con los endeudamientos, con los créditos y todo. Es una, es una situación que se lleva a un extremo muy complejo. En tres años y medio, la destrucción que, que, que hicieron de todo el aparato productivo nacional y de la economía nacional y la extranjerización ha sido preocupante y espantosa. Y eso es responsable el gobierno del presidente Macri. Sin ¿sí? lugar a dudas. Y se hizo... No es que se hizo equivocadamente, no son incapaces. ¿eh? No, no, no, no, no pasa por ahí. Es el modelo. Modelo que olvidé mencionar, que es para un tercio de la población. El modelo que está diagramado es para 13, 14 millones de habitantes. El resto las pymes, los trabajadores, los jubilados, quedamos afuera de y, la participación. Por ejemplo, este, eh, el presidente ha hablado de que su ideal en, en lo que hace un modelo económico es el de, el de Chile, muchas veces ha dicho, sí. que es un modelo con eh, alta inequidad, pero con baja pobreza, tengo entendido yo, en lo que es la región. Después hay que ver qué se entiende por, digamos, cómo se mide la pobreza en cada país, porque ese es otro debate, pero pareciera que en Chile funciona ese modelo, ¿Macri intentó hacer eso o eso fue una excusa por ahí para sectores de centro derecha y en realidad vino a, a hacer, bueno, un industricidio, un pinicidio, como vos bien estás no, no, escribiendo No, no, no, no es que intentó hacer eso para parecerse a Chile. Es un proyecto geopolítico regional. Eh, hay un avance en la región de, de este tipo de concepción. Chile siempre fue así. Chile siempre fue eso, aún con la presidente Bachelet. Claro. Nunca superó las capas medias el 26%. Es un país extractivista de exportación, de materia prima, no tienen valor agregado, no genera valor y agregado. Y de alguna manera, eh, políticamente, se mantiene ese modelo en Chile por una diferencia eh, bueno, eh, de la composición social y política y también por una cuestión de la población, de que son claro. menos habitantes, digamos. Exactamente. Por eso se habla tanto de Chile, de Perú y de Colombia. Claro. Justamente, son los países que no tienen ningún tipo de desarrollo de industria ni de producción nacional. Todo lo contrario. Digo, pero hace años. De... Claro. Hace años. Son países que se negaron o pusieron obstáculos para integrar lo que fue la alianza de la UNASUR, de la CELAC, claro. ¿sí? eh, de, de, de profundizar lo que fue el MERCOSUR, el CONOSUR. ¿Sí? Claro, que en algún momento fue el, el eje del Pacífico, se decía. Claro, o sea, la reconstrucción de lo que fue el proceso de la patria grande, digo, de, de una Latinoamérica muy muy potentosa, muy poderosa y con muchísimo conocimiento. Bueno, eh, en este caso Chile siempre cumplió un rol. Chile fue uno de los primeros en el cono sur, siendo la presidenta Bachelet, si no mal no lo recuerdo, uh -huh. que firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos en ese camino. Está, claro. De hecho está. De hecho hoy está la flexibilización laboral. Claro. El salario mínimo está en 200 dólares. ¿Sí? Sí. Y la jubilación mínima está por debajo. ¿Sí? Y hablábamos que... Aparte, y, en solo cuatro años o en tres años y lo que va, pasamos de tener el salario más alto en dólares de la región al más bajo. Al más bajo. Estamos hablando de 600 dólares. Yo me acuerdo cuando el ministro Treaca hablaba de que en la región había un salario promedio de 300 dólares. Estamos por debajo de eso. Claro. Y, y Traca fue parte de este gobierno, ¿eh? Digo, ¿está claro? Sí, sí, sí. Es sí. parte del ajuste, parte de la flexibilización laboral, todo. Y parte de la corrupción y del acomodo, me permito agregar, porque claro. tuvo el, el Así escándalo de que ese. Bueno, es todo un proceso que se viene dando. Por eso es que es importante lo que sucedió en Argentina este domingo. Creo que se abre una gran luz de esperanza para la construcción de un modelo que por supuesto no va a ser perfecto pero de un modelo diferente pensando en lo nacional y en lo latinoamericano yo digo porque también está México que claro. está en un proceso de reconstrucción hoy que está empujando eso aparte ¿no? sería una latinoamérica ampliada porque México, si bien es el país eh, latinoamericano por excelencia, geopolíticamente siempre, o, o los últimos 50 años miró siempre para Estados Unidos no para la región bueno, eh, México, eh, hasta que ganó el El And presidente López, López Obrador siempre tuvo tratado de libre comercio más de 30 años. Claro. Así quedó destruido su industria, su producción nacional, y es la migración que va teniendo, la migración que va teniendo México, producto de la situación que crearon en México, que es un país riquísimo. Bueno, no resuelve el problema es indudablemente que el neoliberalismo y estas concesiones antagónicas ultraconservadoras no resuelven el problema del desarrollo de las comunidades, a la vista está claro. así que nosotros lo que pensamos es que este modelo está derrotado eh, por lo menos el anunciamiento de este domingo está derrotado es un, gobierno, es un modelo que está agotado es un modelo que ya fue probado, reprobado y probado en Argentina varias veces El Fondo Monetario ya estuvo acá, estuvo en Grecia, donde pasó el Fondo Monetario, donde pasaron ellos, quedaron cenizas, quedaron cenizas. O sea, ya sabemos lo que ocurre, y nosotros creemos que otra construcción y otro modelo de país es posible y es necesario, siempre y cuando la gente quiera. Claro. Es necesario, y para eso tenemos proyectos. ¿sí? Eh, nosotros habíamos pedido que se declare la Ley de Emergencia PYME laboral, tanto en el orden local, acá se lo pedimos al Intendente Gay, por supuesto que no fuimos atendidos, y al Consejo Belagante no fuimos atendidos, se pidió en la provincia de Buenos Aires, no fuimos atendidos, y en la Nación. ¿sí? Y aparte tenemos proyectos para poner en marcha el país que lo tenemos en un freezer terminado para poner en marcha, que es el parque industrial de insumos médicos claro. para construir en Cabildo. El complejo industrial asociativo PYME, sea PYME, que eso también te quería preguntar porque lo hemos charlado fuera del aire en repetidas ocasiones, pero me gustaría que lo elabores un poco porque vi que están las propuestas de campaña de Federico Subieles, te he visto que has participado en reuniones con, con, con comerciantes, con empresarios PYME, Eh, digamos, es un proyecto muy interesante para Bahía pero por ahí no es muy conocido bueno, ha sí. sonado alguna vez en los medios pero después, eh, como vos decís, está en el freezer hoy hoy está en el freezer porque están las antípodas lógicamente, es un proyecto de producción nacional y que se trabaja en red, asociativo de pymes, un proyecto que genera de manera directa 2000 puestos de trabajo, que se sustituyen importaciones y lo que se fabrica son todos insumos médicos aparatología, descartables instrumentación, equipos salvo medicamentos el resto todo y tenemos las condiciones, la materia gris los equipos y la gente capacitándola para hacerlo en la Argentina el 100% de estos insumos de estos productos que es para la salud se, eh, se importa jeringas descartables se consumen un millón de jeringas diarias O sea, hay para producir enormemente demanda de mucho valor, de mucho conocimiento y de trabajo permanente con capacidad este, y, y pudiéndose desarrollar dentro de lo que es el futuro parque. Digo, a cada trabajador, a cada funcionario, a cada técnico. ¿Qué quiero decir con esto? Está pensado no para cinco años, está pensado dentro de un modelo de desarrollo del país independiente, autónomo que defienda su industria nacional y su producción nacional esto demanda de conocimiento de trabajo permanente y que la, que la persona que ingrese ahí piense que ahí se puede desarrollar y al día de mañana tener la tranquilidad de jubilarse claro. ¿Sí? y cuando digo esto también digo, respetando todos los convenios colectivos de trabajo respetando los salarios, que los salarios tienen que ser dignos, con poder adquisitivo porque en el periodo anterior las pymes con los salarios no tenían problemas ¿eh? las pymes con los salarios tienen problemas ahora con este modelo y las grandes empresas tienen problemas con este modelo no con el modelo anterior no es que con esto soy quinerista ni no soy es, la sí, realidad, es una descripción de la es, realidad es una de, una descripción y tengo y tengo elementos para, y fundamentos por qué decir esto esta fue la realidad de los hechos más allá que había cosas que estaban imperfectas que no se habían cumplido o que faltaron hacer pero bueno en concreto esto es posible y este parque que nosotros tenemos, que está en un freezer hoy, está terminado. La expresidenta nos entregó el certificado de inscripción en el REMPI, en el Registro de Parques Públicos e Industriales de la Nación. Para llegar a eso, hubo que presentar toda la documentación, inclusive la escritura del predio, los estudios terminados y la factibilidad técnica, económica y financiera, que nosotros esto lo hicimos con el INTI de Migueletes en San Martín Ajá. y con el Polo Tecnológico Constituyente que está en San Martín y con la Universidad de Mar del Plata, con el INTEMA. Ajá. Este, hicimos todo este desarrollo de factibilidad técnica, económica y financiera. O sea, no es digo un pensamiento al Claro, no es una idea como no, che, podríamos no. hacer esto, sino que ya está proyectado, está estudiado, eh, se han hecho lo, los informes de factibilidad, está Teníamos, avalado y estaba por salir el financiamiento antes de que cambiara el gobierno. Si no sin me duda, sin duda. Para y hacer... Tenemos 30 empresarios interesados ya para abrir las primeras unidades productivas. Lógicamente, lógicamente que hoy estamos en las asimetrías, porque hace falta un Estado presente y un gobierno que regule las importaciones, que resguarde el, el, el mercado interno, que, que desarrolle las pymes, que diferencie las pymes, tener créditos, eh, créditos subsidiados, con tasas de un dígito, claro. que no supere el 10%. Estamos hablando del 75% hoy. Claro, es una locura. Claro, es inviable, imposible en cualquier país y, del mundo. Y, digamos, si el, el 10 de diciembre tenemos eh, la, la situación en la de que cambian el color político en lo nacional, en lo provincial y en lo local, y, y se hacen todos los esfuerzos para llevar adelante este parque industrial, ¿cuándo podrían, es, esos dos mil puestos de trabajo que vos, eh, de los que vos hablás, cuándo se podrían empezar a efectivizar? Porque dos mil puestos de trabajo, para lo que es Bahía Blanca, es bastante. 2.000 mil puestos de trabajo directo. Directo. Pero, pero después, después, están los indirectos, después se claro. multiplican por tres lo que es indirecto porque demanda de servicios permanentes. Claro. Lo que pasa es que un parque industrial no se forma de un día para otro. No, no, eso seguro. Se va incorporando de manera progresiva. Son un, diferentes unidades de producción, digamos. Sí, son 90 unidades productivas, 90 de distintos artículos. Todo centralizado, con una central de servicio, con una marca en común, con una esterilización, planta de depósitos. El empresario que ingrese ahí a su unidad productiva, lo único que se tiene que ocupar es enchufar la máquina y producir. El resto se encarga todo el parque, de comercializar, de vender, de comprar la materia prima, de cobrar los cheques. ¿Y ahí va a haber alguna facilidad para captar el ahorro? Por ahí, digamos, el que es empresario siempre está con el tema de la inversión, no mirando dónde pone la plata, en qué invertir, pero el ciudadano, que por ahí tiene una platita abajo el colchón, que le han dicho que, que tiene que guardar en dólar, pero en realidad el dólar, si uno ahorra en dólares, termina perdiendo si, si va contra un modelo productivo pujante que se desarrolla, que es lo que Creo yo que se va a venir ahora. ¿También se va a poder participar ahí? Y bueno, lógicamente, pero va a tener que ir de la mano con, con, con la persona que tenga conocimiento para, para, para el emprendimiento, ¿no? Claro. Porque va a haber capacitación, no solamente para el personal, sino para adquirir conocimiento de, de los productos que se van a hacer, porque se trabajan, en muchos de los casos, esterilización permanente en quirófanos industriales. Con, con presión de atmósfera, ¿sí? sí Pero bueno, eh, es, es uno de los temas. Pero así hay muchísimos otros proyectos, quiero decir. Pero para eso es necesario la presencia de un Estado con políticas activas. Que no tiene nada que ver con este modelo. Está en las asimetrías de este modelo. Totalmente opuesto. Ahora, esto, a tu pregunta, uh -huh. va a llevar un tiempo para desarrollarse. Claro. Y también para generar confianza. Eh, claro, no se logra. Después de, de la devastación que estamos sufriendo... De un mes para otro no se logra eso No, no, claramente ¿Eh? Carlos, nos estamos quedando sin tiempo Pero la última pregunta que te quería hacer es ¿Cómo viste la elección local? Me refiero al el desempeño electoral Tanto de Gay como de sus bieles ¿Y qué, qué proyección haces para octubre? ¿Si se van a mantener los números? ¿Si pueden cambiar? ¿Si se va a aumentar la diferencia Que, que Gay le sacó a sus bieles? ¿O se va a revertir? ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio Este frente nuevo que se forma, que es el frente de todos digo nuevo porque se formó este año ha tenido una proyección importante y muy significativa en, lo, en el porcentaje que sacó y por otro lado eh, el, el proyecto de Juntos por el Cambio que es el que acá lidera Héctor Gay uh -huh. sin lugar a dudas que ha decrecido en 20 puntos claro del porcentaje que tuvo antes Sí. indudablemente no ha dado las respuestas requeridas o sea, creo que ha habido un crecimiento también ha habido un reconocimiento a que hay un modelo que no alcanza, que no sirve y que no resuelve el problema de la sociedad para ir terminando, en la República Argentina es indignante y vergonzante el propio presidente cuando estuvo en la India en el encuentro del G20, no me acuerdo que cuando se reunieron todos los, los principales países, las principales potencias del sí. mundo, dijo que Argentina era un país que se podía abastecer a 600 millones de habitantes. Somos 44 millones de habitantes y hay 50% de los chicos pobres y la gente tiene hambre y no puede comer. Como mínimo, a ningún habitante de la República Argentina le podía faltar un plato de comida. Yo creo que esto resume todo. ¿eh? Me parece que el modelo sí. no es este. Este modelo no resiste no resiste. Y en las pruebas está como fue el electoral, que fueron derrotados electoralmente a, a través de las urnas. Adhiero a tus palabras, Carlos. Muchas gracias por venir. Gracias, y eh, Buenas tardes.